Nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos, nos vamos apurados y nos vamos escuchando el piano de Charlie García Y esa genial banda de carácter casi sinfónico que se llamó La Máquina de Hacer Pájaros Era un, una selección increíble estaba Charlie que salía de su generis pero también estaba Oscar Moro en la batería Carlos Cutaya de Pescado Rabioso, Gustavo Basterrica, que después estaría en Los Abuelos de la Nada, y también un integrante de Crucis, una banda de rock progresivo, José Luis Fernández. Nos vamos con la máquina de hacer pájaros. Al fin y al cabo somos una máquina de hacer comunicación comunitaria, alternativa y popular. Mañana volvemos a las 10. para seguir haciéndolo en Reyán de las Mañanas. Chao, gracias.